Ahora me voy a comunicar telefónicamente y me encanta poder compartir la palabra de ella. Me estoy refiriendo a Ro Ferrer. Ro Ferrer es una ilustradora feminista, activista. Y yo voy a decir esto, es nuestra ilustradora preferida. Buenas tardes Ro Ferrer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me hiciste reír. <risa> Perdón, puso la regla ¿Cómo ah, andan? Buenas es, tardes. Es real, es real. Sos nuestra ilustradora bueno, feminista preferida. Como te decía el otro día, eh, aquí en nuestra comarca, como nos gusta decir, este sos muy pero muy querida, Ro. Así que un gusto siempre sí, charlar un ratito con vos. Vos lo sabés eso, además. Este, sí, no te estoy sí, diciendo cinco, nada sí. nueva. Nada nuevo no, la, la verdad es que la vez anterior que fui sí. y, y todos los mensajes que me llegan y el, el, el acompañamiento de ustedes me queda re claro, así que bueno, les agradezco también. Ya nos vemos, sí, faltan dos días nomás. Sí, <risa> sí, justamente. Estábamos compartiendo que el día jueves eh, vas a estar en la Cámara de Diputados y Diputadas sí. de La Pampa sí. haciendo una, una charla. Así que, ¿nos querés contar un poco de qué va a ir esta charla, qué vamos a escuchar, qué vamos a compartir? Sí, bueno, voy a hacer todo un recorrido, eh, empezando desde la violencia simbólica, que es el tipo de violencia que está presente en todo el resto, ¿no?, de las violencias, y que es la que estructura nuestra mente de una manera muy de, de, definitiva. Eh, definitiva no en cuanto a que no se puede cambiar, sino a cómo nos define uh -huh. el eh, Y, y, a, y a través de esta violencia simbólica, de los mensajes que vamos recibiendo, de los discursos, las acciones, bueno, como todo un despliegue eh, en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género feminista, de derechos humanos, eh, desde los roles, estereotipos y mandatos de género, de cómo eso, desde la socialización, nos va formateando de una manera muy específica, desde un binarismo biologicista, es decir, solamente por los genitales, y cómo nos van preparando para la vida... Eh, para cumplir roles distintos, mm. desiguales, en la sociedad, en nuestras vidas adultas, ¿no? Sí, y que sí. obviamente se lo vamos normalizando, lo hacemos norma, porque como lo vamos aprendiendo desde los cuentos, los juguetes, los juegos, los colores, y o a sea, todo lo que nos rodea, porque en definitiva son construcciones culturales, bueno, así como las aprendemos, las podemos desaprender. Y voy a hablar un poco de, de distintos tipos de violencia... ...y de cómo... Eh, ...esto es estructural... ...que no, no tiene que ver con las individualidades... ...porque no hay ni una persona que no sea machista... Uh -huh. ...si la diferencia es... ...el recorrido que vamos haciendo... ...y cómo profundizamos... ...en todo lo que está normalizado... ...para dejar de reproducir esta violencia simbólica... ...y todo el resto de las otras violencias... no ...el racismo, el clasismo, el capacitismo... Eh, ...y obviamente que esto es un poco desde el humor... ...desde por momentos la seriedad... ...pero con memes, con ilustraciones con imágenes que vemos a diario y que este, nos parecen dosificadas, pero son constantes. Sí, claro. Y al ser constantes, el, re, eh, el refuerzo de todos esos discursos también es constante, ¿no? Y muy poderoso. Así que, bueno, va un poco de esto, eh, y de esto de la charla justamente se llama Desaprender, uh -huh. eh, y tiene que ver con modificar todas estas actitudes que son normales porque se hicieron normas, pero sí. que nada tienen que ver con lo biológico. ¿Sí? que es, es lo que siempre se intenta como de equiparar, para uh -huh. que sea incuestionable. ¿Cuánto no? hay para todavía para deconstruir desde cada individualidad, como vos bien hablabas, pero también esto de que lo que uno siempre intenta, digo, es eh, la, constru la construcción colectiva que pues tiene mente. que pasar primero por esta por este repensar de, de cada individualidad, digo, ¿no? Eso, eso es una, una tarea que... que Creo que nos tenemos que dar a diario todas las personas sí. para revisar el... nuestras prácticas, también nuestras conductas, nuestras palabras. Es Dice... que no se a nadie. No. O sea, nosotras por más recorrido que tengamos dentro del feminismo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado pensando o repitiendo cosas o, o teniendo algunas actitudes que, bueno, si bien enseguida te das cuenta, sí. a veces no, sí. pero es darte cuenta porque tenés un cierto entrenamiento, ¿no? En esto de, visibil... de ver, de, de visibilizar... Este, realidades, este, mm. de, del desarmado constante. Y es una incomodidad, digo, sí. no es que después está, ah, que felicidad, mira todo lo que veo, ¿no? Cada vez querés ver más sí. eh, y, y angustia, obviamente, darse cuenta de todas las vivencias violentas que no son las que reproducimos nosotras, nosotras, nosotres, sino las que vivimos, las que recibimos sí. y que quizás no notábamos. Exacto. Porque que no las notemos no quiere decir que no estén ahí, ¿no? Exactamente, sí, hace un ratito justamente con una de nuestras columnistas que estaba aquí revisábamos un, un poco también las prácticas periodísticas Sí. Eh, que bueno, en un por un punt, en un punto estábamos analizando eh, la señora periodista que se dice periodista Sí, la que toma la bandera. Sí, sí, sí, tre tremendo lo de ella eh, que yo en algún punto no sé si si compartes compartís conmigo, pero digo, más allá de de lo Obviamente que uno entiende que es un personaje que lo ha creado y le ha dado mucho rédito, indudablemente. Claro. Pero además esto de, de, de esa práctica odiante que tiene que hasta yo mm. la veo en algún punto eh, absolutamente misógina, no sé no sé si vos compartís Sí, eso. totalmente, Bien. sí, totalmente, el discurso, el último discurso que vi el otro día en 8M, sí. con todo lo que significa el 8M, Exacto. digo, eso de no ser consciente que está hablando con un micrófono mm. libremente, eh, justamente por la lucha feminista, porque no es que lo jodan, la dejaron hablar porque hay que linda que sos, Porque en el momento en el que ella se corra un poquito de lo que se espera, que tiene que ser, va a ser igualmente disciplinada. Lo ha sido, lo ha sido un montón de veces. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, ahí también tenés detrás de un conglomerado económico y político que banca eso, porque ya ha sido multado un montón de veces, se sí, sí. lo vende tanto que les resulta mucho más sencillo pagar la multa que quitarla del aire, ¿no? Es cierto eso, sí, es verdad, es verdad. Y tampoco yo quiero que la saquen del aire, solo lo que quiero es que hagan la ley Micaela, que se hagan responsables y que esto en definitiva tenga un cambio, porque si no es ella va a ser otra, o sea, sí, y no ellas son otros, sí, sí o sea, no... No creo en el punitivismo, sino en, en, en profundizar y modificar las prácticas. Sí, pero es lo más difícil de, de lograr y, y sobre todo sí, en estas sí. en estas circunstancias donde yo no tampoco pretendo un punitivismo, digo, pero sí debe, debería, me parece, haber un punto de regulación para ciertas cosas, porque sin llegar a la censura, obviamente, que no es lo que una pretende, no, pero, sí, pero sí una regulación que que haya un límite para ciertos este sí. discursos o este, mensajes. Bueno, es, es discurso de odio, ¿no? mm. violencia simbólica y eso está tipificado por la ley, entonces no puede ser que este no no se pueda cumplir esa ley, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, estamos sabemos en... que, que sí. el sistema judicial también es patriarcal no, sí. estamos un poco en manos de un montón de herramientas que no tienen que ver con defender nuestros derechos, sino con silenciarnos. Sí, tan, eh, exacto. Porque así como el otro diario eh, le censuró la, la nota a su propia editora de género, sí. que criticaba esas prácticas de esa señora, eh, es. eso no es solamente por la compañera, es a todas las periodistas que se animen a hablar, y vos, ustedes lo deben vivir en carne propia sí. siempre, sí. Y, y conozco a muchas, eh, es constante también, ¿no? Sí. Entonces... El hecho de ya estar marcada, entre comillas, pero como feminista, eh, sabes que te va a traer un montón de problemas, tiene un costo muy alto. Sí. Bueno, estamos quienes estamos dispuestas justamente a, a pagar ese costo, poniendo el cuerpo y poniendo la, el, el, el modo de pensar en ver cómo se generan nuevas herramientas, pero no sé si, si el, el resto de las personas son conscientes de lo que implica, ¿no? este costo mm. constante. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, y volviendo a Ro Ferrer, porque nos fuimos de, de, de, de, por ahí de... de no, pero es que son... nos cuesta tanto. No, sí, sí. sí, sí. A vamos, no, seguro. Vamos de un lado a otro. Es constante. Eh, yo creo que ya nos has contado ¿no? en alguna otra oportunidad que, que vos este, dibujabas desde niña. O sea que sí. eh, tu vocación de ilustradora viene desde, desde, desde el arranque, creo, desde tu vida. Y... Sí. Pero, ¿cómo fue que, que hiciste ese vínculo en algún momento eh, entre tu arte de la ilustración y el feminismo? ¿Cómo vinculaste? Bueno, eh, des después de una situación personal muy difícil de muchos años, de la que pude correrme, Eh, empecé a tener la necesidad de ponerle nombre a todos esos ruidos que había sentido en ese momento, pero que yo no detectaba como violencia, ¿no? Mm. Ni la violencia psicológica, emocional, ni la violencia sexual, ni la violencia económica, o sea, todas esas cosas yo las sentía en el cuerpo, sentía la, las consecuencias de todos esos tipos de violencia, pero no sabía que eran. Tampoco me identificaba con el ser feminista porque me faltaba mucha información. Y otra vez un dibujo que para mí lo... Lo opuesto al feminismo es la desinformación no es el exacto, machismo no exacto. O sea no son lo mismo pero al revés ni el extremo de una misma cosa el feminismo surge como respuesta a la violencia machista exacto. no es lo mismo o sea no se busca equidad, no se busca recortarle nada a nadie eh, y, y bueno en ese momento empecé a profundizar al principio para hacer catarsis para buscar respuestas propias Y después hubo un momento en el que entendí que eso ya no era más mío, que era algo colectivo, que así como me había pasado a mí, no sucedía a la mayoría, eh, muchas que ni se dan cuenta como me pasaba a mí, muchas que sí lo detectaban pero no podían correrse de ese lugar, por un montón de otras cuestiones, ¿no? Por por lo económico, por el miedo a perder a los tibes, por, por, bueno por un montón de cosas, este y... Y ahí apareció Leni Cáceres, que es la directora diaria digital femenino justamente de La Pampa, sí. que fue la primera que me hizo una nota, detectó un dibujo, eh, y ahí arrancó todo porque hasta ese momento dibujaba para mí, claro. dibujaba para la gente, mis conocidos, y ¿sí? con no, más. Nunca pensé que esto eh, iba a tomar otro otro matiz, no y que además iba a terminar tan involucrada en un montón de, de luchas, que quizás yo no las viví directamente muchas otras sí eh, pero con ese nivel de, de compromiso de llegada no soy muy consciente un poco hasta dónde llegan los dibujos porque siempre se dibuja en soledad no, no es eh, algo no sé no es que estoy en la tele y tengo idea más o menos del rating de cuánta gente me escuchó no no tengo idea eh, y tampoco me importa digo todos esos son cuentos Pero pero sí, eso de que entiendo que es algo mucho mayor, ¿no? Sí. Eh, y que la construcción debe ser colectiva y ahí aprendí lo que era violencia simbólica para no reproducirla porque no me podía transformar yo también en otro mecanismo más de socialización de violencia. Eh, y bueno, seguramente se me escapen muchas cosas y sigo aprendiendo, pero al mismo tiempo creo que... Que todo ese aprendizaje fue posible por las otras por las otras por, claro, los, por la sí. lucha y, y escuchar y estar atenta eh, y sobre todo por laburar en territorio porque si solamente me quedara dibujando en mi casa y no pusiera el cuerpo en los barrios, y bueno, ahí vemos desde donde estoy escribiendo ¿no? también eh, así que todo eso se fue como completando y bueno, terminó en esto este? Ahora sí. en este bueno. monstruo en construcción no, bueno, sí, sí creo que todas estamos permanentemente en, constru en construcción sí, y, no que, que, y que, todas, sí, que todas vamos aprendiendo todos los días de, de otras compañeras, y compañeras por suerte, afortunadamente por suerte siempre sí. tenemos a las otras ¿no? sí, para marcar sí. con amorosidad totalmente lo, lo, lo, lo viendo y bueno y ahí está todo el todo el aporte maravilloso que vos haces desde tú desde tu talento y bueno, para terminarlo antes de volver a sí. anunciar eh, hora y día de que vas a estar por aquí cuáles son hoy vos estás viendo seguramente porque todas estamos analizando por ahí estas cuestiones eh, cuáles son en el momento en el en el hoy las fortalezas y debilidades que podemos ver en, el, en los feminismos. ¿En el feminismo? Fortalezas sí, y debilidades. Las, las dos debilidades más fuertes son las que tenemos hacia adentro, que es la lucha entre abolicionismo y reglamentarismo. Sí. Yo dejo mi, mi postura sacerdote, soy abolicionista sí, sí, sí. nunca en contra de las compañeras. Y, eh, y el otro es el avance de, del movimiento transodiante, no o sea, trans excluyente, Eh, pero eso también tiene que ver con una postura personal sí. en la que yo considero que eh, si no peleamos para que todos los derechos lleguen a todas las personas, seguimos reproduciendo lo mismo contra lo que estamos luchando. Yo creo que el feminismo avanzó y esa es una fortaleza mucho y avanzó en conjunto con el movimiento LGBT y más y avanzó con los feminismos, eh, con el feminismo negro, con el feminismo marrón, con el feminismo que pelea contra el anticapacitismo. Eh, digo, todas esas son ramificaciones de una misma ideología, de una misma filosofía de vida, que es eh, pelear por la equidad, Tal cual. por el avance y el acceso a todos los derechos, todas las oportunidades y todas las libertades. Pero sí, yo creo que para todas las personas, sí, porque sí. si todas las personas nos se involucran en esta lucha, no va a cambiar nada. Uh -huh. O sea, si queda alguien afuera es lo mismo, es lo mismo. Sí, ahí eh, tenemos así, bueno, otra que... otra otra digo otra, si sí, ya me están haciendo señas. Ay, por favor. Eh, se nos va viste cómo se va el tiempo tremendamente. No, digo, será para motivo tal vez para que lo charlemos cuando estés aquí este cuestionamiento inevitable que hay que hacerle sí. a, a los varones, digo... Claro, desde la, otro lugar, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí, otro lugar, o, sí. ocupan otros espacios, porque también en esto de, de incluir que tenemos nosotras, se van apropiando mucho de muchos espacios que son nuestros tal cual. y se vuelven a repetir un montón de dinámicas. Sí. Entonces, bueno, desde otro lugar, de con otras herramientas, no con las nuestras, uh -huh. eh, porque si no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, siguen siendo el techo de cristal. Sí. En donde estén, se mueven sí. y siguen siendo el techo de cristal. Así es. <risa> ¿Cuánto todavía tienen eh, eh, ellos? eso <risa> todavía montón. tienen un camino mucho más largo. Nosotras venimos sí, avanzadas. Sí, más tarde. Sí, empezaron igual, más tarde porque estaban cómodos. Y siguen estando cómodos y les cuesta bastante cuestionarse. Pero bueno, claro, tendremos que no seguir apuntándolos. Sí, sí sin, duda, <risa> sin duda. Ro, entonces, repetirle a nuestras oyentas y oyentes eh, día y hora de sí. tu charla próxima. El... El jueves a las 18 en la legislatura de la Pampa sí. eh, vamos a estar en ese conversatorio que es un ida y vuelta. ¿sí? O sea, no voy a ir a dar ninguna verdad revelada ni nada, sino a, a, a generar la posibilidad de plantearnos cosas de otra manera. Maravilloso. Entonces allí estaremos para verte, Ro Ferrer. Gracias por Pero estos minutos gracias, en ¿eh? tu tiempo, mujer. Ah, Te, no, Te abrazamos desde acá. Hasta luego. Chau, chau, chau. Aquí pasaba Ro Ferrer, que está ya en, en dos días más Eh, compartiendo su conversatorio con, con todas y todos,